La manada. Bienvenidos a un nuevo programa de La Manada. ¿Cómo andan? ¿Cómo andas, Marito? ¿Bien? Bien. ¿Ustedes? Bien. ¿Cómo están, chicos? Estamos acá desde Radionauta. Eh, nos pueden escuchar por la 106.3 o por internet radionautafm.wordpress.com. Y si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden escribir a lamanadaviaja.com o también nos pueden visitar en Facebook en eh, La Manada Viaja. O también pueden escuchar los programas desde el Blogspot, que es lamanadaviaja.blogspot.com. Bueno, vamos a contarles a los oyentes un poco la propuesta del programa de hoy, ¿no es cierto? Y hay un tema que nos viene dando vueltas hace tiempo, que lo queremos hablar y que a medida que recorremos distintos países, distintos lugares del mundo, siempre es algo que está presente. Está presente cómo lo vive cada persona en cada lugar. Muy polémico el tema, ¿no es cierto? Sí, porque aparte siempre es como que nos chocamos con diferentes visiones del tema. Siempre hay una perspectiva en un lugar y vamos a otro lugar y es completamente distinto. Y creo que es un tema tan amplio que abarca tantos aspectos, ¿no? Que es muy difícil ponernos de acuerdo entre nosotros. Bueno, Mari, pero tanto misterio. Estaría bueno revelar cuál es este tema que queremos hablar. Bueno, el programa de hoy trata un poco sobre qué es la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad para ustedes? Mira, lo primero que hicimos fue ir al diccionario y ver qué nos, qué nos puede decir un diccionario sobre este tema. Con algunas pocas palabras, quizás algo intelectual, no sé. Yo lo que encontré es esta definición. A ver. La libertad es aquella facultad natural que posee el ser humano para poder obrar según su propia voluntad. O sea, una definición que tiene que ver con ejercer la propia voluntad de cada uno. Claro. Bueno, también encontramos otra definición, que es aquel estado en el que el hombre no está siendo esclavizado ni preso por otro. También encontré... Una definición en tailandés, pero no la pude traducir. Así que no la vamos a decir hoy. <risa> bueno, muy bien. Eh, bueno. Vamos a dejar a los oyentes reflexionando sobre la pregunta. Y volvemos después de un tema, ¿no es cierto? Los humanos se desplazan buscando nuevas experiencias. ¿Qué los impulsa? How many roads must a man walk down before you call him a man?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 is blowing in the wind the answer is blowing in the wind bajo una maraña de pretensiones se encuentra la felicidad. Sueña, querido amigo, pero no sueñes contigo, sueña con la libertad. Bueno, retomamos. Yo creo que eh, la libertad es algo que siempre se ha buscado en todos los lugares del mundo, ¿no? Que el amor por la libertad y la búsqueda de la libertad son las principales características que siempre han acompañado a la humanidad, ¿no? En todas cuan... las, las sí. razas, en todos los países. ¿Cuántos héroes hay en cada lugar que, que fueron como próceres de, de emancipar un pueblo? ¿Cuántas canciones fueron compuestas en función de, de, de cantarla la libertad? ¿Cuántas obras de arte fueron hechas? La historia de todos los pueblos está creada en función de la lucha por la libertad, por ser independiente, por poder eh, vivir sin ataduras. No solo es algo inherente a los países, ¿no es cierto? Sino que es algo que trasciende el tiempo, que desde el comienzo siempre se ha buscado eso, ¿no es cierto? Y además, cada persona busca la libertad a su manera. Sí, ese es un tema bastante delicado, porque yo creo que como cada uno tiene valoraciones distintas, ¿no? De acuerdo a lo que vivió o a sus propios intereses, Hay como distintos tipos de libertad. No hay un concepto unánime sobre lo que es la libertad, ¿no es cierto? Es como y, que cada uno se basa en una libertad relativa. Y, y particular, porque cada persona quizás busca la libertad en eso en lo cual se enfoca. Exactamente. Yo, por ejemplo, me viene eh, la imagen que contaban ustedes de un país, ¿no? de buscar la independencia. Todos aquellos seres que siempre se han identificado con un país buscaron la libertad política. Los que tuvieron propósitos económicos buscaron la libertad económica. Sí, la libertad, por ejemplo, religiosa, poder expresar sus creencias. Uh -huh. sí. Y los que se interesaron por la sociedad siempre buscaron la libertad de expresión. O sea, la libertad es algo que fue cambiando según el tiempo, según la cultura. No podemos englobarlo en un concepto, ¿no? Es la propuesta de hoy: ver qué. cómo redireccionamos ese enfoque, ¿no es cierto? Bueno, y ya que nos dedicamos a viajar tanto. Pablo, a ver, contanos de tu viaje. ¿Qué... ¿Qué hay de libertad en este viaje que hiciste? Y de libertad sería interesante hablar de eso porque fui a Nueva York. Bueno, tenemos con... una gran estatua ahí. Exactamente, por eso, por eso el, el chiste. Eh, básicamente, más allá de, le, de la estatua, es una ciudad donde siempre se está hablando de libertad. Y me interesó eh, justo conocer cuál era la perspectiva respecto de la libertad en eh, aquellos grupos que son como... No me digas, fuiste a hablar al Congreso, algo idealista, filósofos. Exactamente lo opuesto. ¿Cómo? Aquellos grupos que tienen una perspectiva diferente. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo lo que hoy se conoce como eh, grupos urbanos, grupos sociales tipo contracultura. Eh, por ejemplo, los, los que se conocen hoy por hoy como skater. Por ejemplo, estuve hablando con chicos que eh, se dedican a pasar la mayoría de, del día saltando con sus patinetas. Eh, escuchando música Estando todo el día ahí disfrutando de la ciudad Y las miles de formas que tiene Y la, que, y la recorrían con sus patinetas Entonces les pregunté Chicos, ¿qué, les, qué consideran ustedes que es la libertad? Y nos ¿Qué, la... ¿Qué los atrae eso? no ¿Dónde? Exactamente Y lo que me dijeron que ellos No era tan solo que salían a, a andar en patineta Porque sí, porque eran unos nenes que les gustaba eso Sino porque a ellos les parecía que así podían expresar su libertad que al estar haciendo eso, hacían cosas extremas, que los hacían sentir vivos, que podían experimentar cosas que, de otra manera, como que se sentían adormilados en la sociedad del día a día. ¿Y vos por dónde anduviste? Bueno, yo les cuento que eh, crucé el río más ancho del mundo para llegar a mi destino, eh, que en realidad está cerca, estuve en Uruguay. En Uruguay. Sí, y bueno, vinculando el tema de la libertad, eh, lo vinculó a una, una chica que tuve la posibilidad de entrevistar, que vivía en Buenos Aires, que estaba muy estresada, ¿viste? llevada por el ritmo de la gran ciudad, dejó todo, cruzó el río y se dedicó, ella estudiaba nutrición, se dedicó a armar una granja orgánica donde ella se quería liberar de todo lo que tiene que ver con la sociedad, con, con el consumo. Con, claro, con todo lo industrializado que venden hoy en día, ¿no? que es muy difícil conseguir comida con alimento claro, verdaderamente digamos. sana entonces se dedicó la, a las comidas orgánicas hasta la casa es solar hecha con paredes de barro con los ladrillos son botellas incrustadas dejó todo tiene eh, también el agua independiente la energía como decía solar independiente entonces ella encontró su búsqueda de la libertad corría por este por este carril tratar de independizarse y tener libertad incluso económica porque ella cosecha cultiva sus alimentos así que interesante el tema uh -huh. ¿Vos, Mari? Bueno, yo me fui un poquito más lejos. ¿A dónde te fuiste? Me fui a Tailandia. ¿A Tailandia? Sí, estuve en una aldea de pescadores. Muy lindo el lugar, ¿eh? Se llama Muko Pei. ¿Cómo? Muko Pei. ¿Y qué significa eso? Significa Islas Lejanas. Es un conjunto de tres islas que están en el archipiélago, eh, que están como a mar abierto, ¿no? Y bueno, es una aldea de pescadores y para complementar su trabajo... Eh, los pescadores te, te hacen como una guía turística por las tres islas, son nativos de ahí. Y bueno, hice una excursión que, en un barquito muy chiquito que te iban llevando. Y bueno, toda vegetación selvática, con playas chiquitas. Y empezaba eh, con la parada en la primera isla, ¿no es cierto? Que hay como un parador, que desayunás lo típico del lugar, te quedás un rato, recorres la isla. En la segunda isla eh, almorzamos Y obviamente que almorzamos la especialidad de ahí, de, de Tailandia y de la isla. ¿Cuál es la especialidad? Me imagino que algo marino. Sí, sí, totalmente. Comimos un pescado con salsa de ostras y unos buñuelos de algas. Todo marino. Uh -huh. Bueno, esa isla era muy chiquita, de 4 de kilómetros por un kilómetro y medio, más o menos. ¿Pero eso, eso era una isla? Sí, son tres islitas muy chiquitas. Y ahí viven muy poquitas personas. En, en ese diámetro hay unas casitas... Y bueno, que se dedican a la pesca y básicamente sacan el, el resto de la plata para vivir del turismo. Claro. Uh -huh. Bueno, esa se llamaba la Isla Bambú. Y bueno, y la otra isla era con toda una costa llena de acantilados bien rocosos, ¿vieron? Que había ah, un sí. faro muy antiguo. Bueno, pero en esa no bajábamos, nada más eh, hacías el recorrido desde el barquito porque la isla está toda surcada por ríos. Así que ibas entre el bosque, atravesando por canales re chiquitos, o sea que la barca era chiquita también. Y bueno, y el pescador nos iba contando de la vegetación, de las historias autóctonas del lugar. Mari, una pregunta. Quiero, no quiero interrumpir tu relato, pero viste que estamos hablando de libertad. Uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde viene el tema de la libertad ahora? Bueno, el pescador en esta? era un señor muy especial. Yo te juro que me fui como reflexionando mucho con todas las historias que iba contando, autóctonas del lugar, tan muy vinculadas al programa de hoy. Eh, yo le pregunté al, al pescador para él qué era la libertad. ¿Y qué te dijo? Que para él la libertad era alcanzar el océano. ¿Alcanzar el océano? Uh -huh. Y tienen como una forma de que todo lo analizan vinculado al mar. O sea, imagínate, es una isla de 4 kilómetros por 2 kilómetros todo el tiempo viendo el mar y todas las analogías las hacen con respecto al mar. Claro, su forma de ver la realidad siempre está en correlación con el mar y sus características. Uh -huh. Claro, como Zen en el arte de la pesca o de, de la navegación. Uh -huh. Bueno, me contó esta historia. El pez que en toda su vida no ha salido ni una sola vez del agua no puede apreciar el valor que el agua tiene para él sin embargo, cuando lo sacamos del agua aunque sea por un breve instante ansía volver desesperado al agua porque mediante esta experiencia ya está capacitado para apreciar su importancia cuán cierto uh -huh. yo creo que hay muchas cosas ¿no? que todo el tiempo estamos experimentando por contrastes Sí, y realmente. creo que, bueno, que el tema de la libertad es algo así también, ¿no? que a veces para poder comprender ¿no? lo que es la libertad, a veces uno se siente limitado o atrapado por condicionamientos y es necesario, es parte ¿no? de la vida para entender lo que es la libertad. Es como que estás planteando, Mari, como que si no tuviéramos esos condicionamientos, esas cosas que nos limitan, al final no podríamos tener noción de la libertad. Uh -huh. O quizás que a veces estamos libres y no nos damos cuenta en determinados aspectos Que hace falta experimentar, como este pez, estar un poco fuera del agua Para darnos cuenta realmente de, de todo lo que la inmensidad que tenía el océano Sí, tiene que ver en dónde buscamos la libertad, ¿no? Porque si la estamos buscando todo el tiempo, hacia afuera, ¿no? A veces los factores que están afuera cambian todo el tiempo Sí, es como que se vuelve efímera esa libertad, me parece Y concreta. siempre va a tener alguna limitación Qué buena pregunta Entonces, ¿habrá una libertad Que trascienda toda limitación? Si me voy antes que vos Si te dejo en estas tierras No te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Sí, si me voy, voy antes que, es que vos, si es así que está dispuesto, quiero que, que tus, tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada, cada vez que, que te, te ríes río, río contigo, contigo mi amor y no te olvides de algo que se adivina en la vida y es que la vida misma es un milagro de amor milagro de amor milagro de amor sin sí que vos ik heb. Ik wil niet vergeten dat ik je niet Ik wil Hoy pues siempre estuve a tu lado hacia dónde y hasta cuándo esas son cosas de Dios y no nos encontraremos hoy pues siempre estuve a tu lado siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor milagro de amor milagro de amor, es un milagro de amor. apariencia, buscamos aquello que nunca perdimos y nos olvidamos de nuestro destino. Amor, amor, eres libre, entonces, ¿por qué permaneces atado? Chicos, estoy muy contento de que no soy parte del círculo. Del círculo. Sí, sí. Es, no soy círculo? parte, no entré. El círculo del 99. ¿A dónde no entraste? ¿Cómo, no te dejaron? No, no. No es que no me dejaron. Tuve la suerte de no entrar. ¿No entrar al círculo de lo, del 99? Ah, sí, sí, ¿Qué? al círculo del 99. De, ¿pero ¿no ¿qué saben? ¿99 qué? Nombres, números. No, qué? no, no, no. ¿Es un club el, de matemáticas? El círculo del 99. No entré. Ay, qué alivio. Les digo, tengo terror de entrar ahí. ¿Pero qué puede ser tan grave? ¿Es un club? Bueno... Está bien, basta de misterios, les voy a contar un poco. Bueno, dale. Les conté que estuve en Uruguay sí. y eh, hablé con esta chica de, de las cuestiones orgánicas. En realidad, eh, la entrevista con ella la tuve en un encuentro de narradores, que fue mi objetivo eh, en Colonia, un lugar muy lindo, eh, como su nombre lo indica, es colonial. Eh, tiene una antigua fortificación, es muy muy hermoso, ahí a la costa del, del río de la Plata. Y en este lugar tuvo eh, el encuentro de narradores del sur, este, al cual pudiera participar, más que nada porque quería escuchar historias. Y uno de los narradores uruguayos contó la historia del círculo del 99. Así que si quieren saber algo más les puedo contar. Sí, por favor, porque después de tanta incógnita, Santi... Bueno, resulta que en tiempos antiguos había un rey que era muy infeliz. Y este rey que era tan infeliz, que estaba tan amargado, tenía un servidor que en contraste con él era muy muy feliz. Siempre estaba contento, siempre estaba de buen humor, sonreía y lo atendía y lo servía al rey con total alegría. Incluso siendo una persona muy humilde, eh, el rey se preguntaba por qué era tan feliz porque en realidad no tenía casi nada no tenía ningún tipo de lujo se vestía con solo las ropas que les daban para que, para que estuviera presente ahí en la corte eh, entonces el rey de golpe un día no aguantó más y le dijo ¿por qué es usted tan, tan feliz? ¿cuál es su secreto? ¿mi secreto? dijo sí, sí, revéleme su secreto de la felicidad, usted esconde algo dígame por qué es tan feliz, por qué está tan contento todo el tiempo, yo que soy el rey mire cómo estoy Estoy agobiado, estoy cansado, estoy... Ya no sé qué hacer. Revéleme ese secreto. No, pero Su Majestad, no hay nada, no tengo ningún secreto, no. Mi felicidad no, no, no esconde nada. Mire que he cortado cabezas por ocultar cuestiones menores a esta. Así que revélemelo. Hasta que el rey se dio cuenta de que el hombre estaba asustado, que no guardaba ningún secreto. Este servidor le dijo, mire, yo realmente no tengo nada, como le conté, tengo a mi esposa, mis hijos, mi casa, que me la brindó usted, no tengo que preocuparme de pagar los impuestos tampoco, lo puedo servir alegremente todos los días, formo parte de la corte, estoy muy contento, muy feliz. Bueno, márchese, no lo quiero ver. Entonces el rey lo echó a su servidor. Y siguió con este tema en la mente, ¿por qué era tan feliz? Mira lo que le, le Y No pasaste. podía entender. Claro, decía, vive de, vive de, come de las sobras. Viste apenas una, la misma ropa todos los días que le damos. Vive en una pequeña casucha en uno de los jardines del palacio que le brindamos nosotros. Tiene lo mínimo porque está tan contento. ¿Cómo puede ser que sea tan feliz? Así que, exactamente. Así que con esta duda, el rey se acercó a uno de los sabios eh, y le dijo, mira, aquel sirviente está muy feliz. Es algo que me molesta mucho y quiero saber por qué. ¿Por qué todo el tiempo está tan feliz y yo no? Y el sabio le dijo, bueno, en realidad está tan feliz porque no es parte del club, del círculo del 99. ¿Y el rey ante esto? ¿Círculo del 99? ¿Qué es eso? ¿Qué es un club? ¿Acaso que es el círculo del 99? ¿Qué? ¿Por qué está feliz? Ah, no, no, dice el sabio. Él está feliz porque no es parte de este círculo. ¿Y qué es el círculo? Mm. La mejor manera que tengo de explicarle qué es el círculo del 99 es ilustrándoselo con un suceso determinado. ¿Y cómo, cómo puedo hacer eso? Realmente lo quiero ver. Si usted quiere ver lo que es el círculo del 99, a este hombre, a su servidor, lo podemos hacer entrar en él. Está muy bien, dijo el rey. Lo obligaré a entrar en el círculo del 99 para que sea un infeliz. Terrible no, no, no. ese rey. Sí, era terrible. Y encima lo quería obligar al servidor a entrar al círculo del 99. El sabio dijo, no, no, no. No lo podemos obligar. Debemos hacer que entre solo. Que entre solo, dice el rey. Pero si se va a volver infeliz en ese círculo, ¿cómo vamos a hacer para que entre solo? Claro, nadie iba a entrar en un círculo para hacerse infeliz. Claro. Bueno, bueno. Usted espere, dijo el sabio. Encontraremos el momento adecuado. Y él verá que él solo entrará en el círculo sin darse cuenta de lo que está haciendo. Lo que necesito es lo siguiente, le pidió el sabio al rey. Le dijo, necesito que usted me traiga una bolsa con 99 monedas de oro dentro y una pluma y un papel para dejar una nota. Venga usted mañana a las 4 de la noche de la madrugada, así en plena noche, y bajo la luz de la luna nos encargaremos de realizar esta ilustración. Y así fue como el rey a las 4 de la mañana se presentó junto al sabio con una bolsa con 99 monedas de oro. Ni una más ni una menos. Y con una nota escribieron lo siguiente. Le dejaron eh, en la puerta, se acercaron hasta la casa donde vivía el servidor y dejaron en la puerta la nota y la bolsa de monedas de oro. Donde anotaron lo siguiente, dijeron que eso era el, el premio que este servidor había recibido Por, por su alegría y por su servicio al rey durante tanto tiempo, que ese tesoro lo tenía que ocultar y no mostrárselo a nadie. Y quiso el esclavo que lo pudiera disfrutar. ¿Qué pasó? Se va puesto contento para mí. Semejante Imaginen, regalo. Les regalan 99 monedas de oro no neces y saben lo que era el valor de cada moneda de oro. Pero no comían. nunca. comunal. La cuestión es que dejaron eso y era de noche. A las 6 de la mañana el servidor se, se iba a despertar... ...y entonces el rey y el sabio se ocultaron detrás de un arbusto. A las 6 de la mañana abrió la puerta del servidor... ...y se encontró con la bolsa de monedas de oro. ¿Qué fue lo que hizo? La abrió y se sorprendió. Vio las monedas de oro, eran montones de monedas de oro. No podía creer lo que estaba en sus manos. Y leyó la nota. La nota que decían que eran para él y que las tenía que disfrutar en su vida. No, se podía contener de la alegría. Entró en la cocina... Mientras por la ventana lo espiaban el rey y el sabio y empezó a tirar las monedas de oro para arriba, empezó a jugar con ellas, empezó a contarlas y empezó a hacer pilitas de 10 monedas. Juntó 10, 20, 30, 40, 50, 60, llegó hasta 90 y en la última pila las apiló una arriba de la otra y había 9. No lo podía creer, volvió a contar todas las monedas. Eran 99 monedas, faltaba una, le habían robado la moneda número 100. Entonces empezó a desesperar. Se empezó a desesperar. Dijo, malditos, alguien encontró esto. Alguien me robó una moneda. Y entonces su rostro se empezó a transfigurar. Y ya de ser relajado y sonriente y feliz porque iba a empezar su día de trabajo... Empezó a alterarse. Y dijo, bueno, necesito la moneda número 100. Está bien, me la robaron, pero voy a trabajar para conseguirla. Y empezó a hacer cálculos. Y dijo, si trabajo fuertemente durante 12 años... No más, 14. Voy a poder comprar y juntar la última moneda. Entonces no voy a necesitar trabajar nunca más porque con 100 monedas de oro voy a ser completamente feliz. Y no le daba los números. Dijo, no, mi mujer también podría trabajar. Y con ella en 7 años vamos a, a juntar el dinero suficiente para tener la moneda de oro número 100. No, pero es mucho tiempo, 7 años, pensaba. Y cada vez su rostro estaba más desfigurado y, y más preocupado por esta situación. Hasta que al final dijo, bueno... Está bien, voy a dejar de comer tanto. Entonces comiendo menos voy a ahorrar más. Vamos a... Haciendo cálculos, en cuatro años quizás tengamos la moneda número 100. Tantas preocupaciones y tantos problemas para poder conseguir la moneda número 100. Si ya tenía 99, ¿qué diferencia había en una moneda más? Bueno, pero él, 100 era el número completo, él tenía que juntar 100 monedas. Así que pasó lo siguiente, que empezó a ir a trabajar... ¿Siguió siendo el mismo? Y, no, en la corte del rey, el rey, que está acostumbrado a tener un, un sirviente muy feliz, muy alegre, ahora estaba con mal humor, estaba enojado y hasta incluso al rey lo trataba mal. Y el rey le dijo, disculpe. Bueno, no le dijo disculpe el rey. <risa> le dijo, sirviente, ¿por qué tiene esa actitud usted conmigo? Y el sirviente le dijo, ¿qué actitud? ¿Qué actitud? Yo estoy como siempre. No, no, usted antes era una persona que sonreía y servía acá con alegría. ¿Qué le ha pasado? No me ha pasado nada, no me ha pasado nada. Mire todo lo que trabajo y no puedo ahorrar. Y mire lo poco que, que gano, lo poco que gano. Ya no podía ni hablar este sirviente, de lo preocupado y lo enfadado que estaba. Así que, ¿qué ocurrió? El rey terminó echándolo. Ya había entrado así, dentro del círculo. Sí, entró en el círculo. Y se ve que bueno, siempre nos está faltando algo, ¿no? Porque ya tenía 99 monedas. No puedo creer que no, se haya, no le haya conformado eso porque siempre miramos lo que nos falta y lo, lo más lo que gracioso tenemos? es que no faltaba ninguna moneda el tesoro completo era el 99 pero él se le había ocurrido que necesitaba la número 100 cuántas cosas cambiarían no si pudiéramos disfrutar de lo que tenemos de nuestras cosas tal como están viaja recorre toda la tierra ¿qué harás? Cuando no haya más lugares para conocer, She's a little girl with nothing wrong And she's all alone A little girl with nothing wrong And she's all alone Seré libre, seré libre Emprenderé caminos jamás vistos Viajaré dentro de mí mismo, encontraré cosas maravillosas jamás pensadas. No quiero diversidad, quiero encontrar la realidad. ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde te encuentro, realidad? Bueno, chicos, ¿la libertad entonces tiene que ver con no depender de nada para ser felices? Mira, para mí la libertad es como un cambio de enfoque. O sea, si uno se da cuenta de que depende de uno mismo la libertad, entonces se abre el panorama porque el cambio depende de uno. No hay un factor externo que te esté limitando. A lo sumo, pasa por vos. Bueno, pero esperá, porque vos decís... Está bien, las cosas afuera nos limitan, pero a veces también nuestros propios condicionamientos y las ideas que tenemos sobre nosotros mismos nos limitan y nos impiden ser libres. Ah, pero... sí, yo no dije que no. Es como que al final vamos a terminar, si tomamos, pensamos así, vamos a terminar siempre siendo esclavos de algo, o sea, siendo, estando, teniendo nuestra felicidad en función de algo. Uh -huh. Nunca vamos a poder ser libres. Uh -huh. Pero igual me quedé pensando con lo que, lo que decía Santi, de que la, la libertad era un, un cambio de enfoque una perspectiva distinta me quedé pensando porque me hace acordar algo que justo viví en, en Nueva York, la otra vez cuando estuve de viaje y saben bueno, como de costumbre el, el, el viaje, la producción planeó un itinerario súper ajustado entonces a la mañana iba a los museos, a las galerías, a las exposiciones y a la tarde no, no me podía quedar dando vueltas por ahí, sino que bueno hice las entrevistas con los skaters con los muchachos que hacían grafitis fui a visitar los bares, a ver todo lo que era la cultura de Nueva York Entonces, para poder aprovechar el día y para poder seguirle el ritmo, lo que hacía siempre, me, me gustó, uno de los lugares que más me gustó fue el Central Park, que es un parque inmenso que hay en el medio de Estados Unidos. Y justo, o sea, siempre almorzaba, iba a hacer una caminata para despejarme un poco y de ahí volvía a salir eh, a hacer el, el resto de las actividades por la tarde. Y justo enfrente de Central Park hay una placita muy chiquita, entonces iba ahí, me tomaba un café y seguía mi día. Y esta placita es muy particular, muy especial, porque eh, no tiene nada del otro mundo, sino que tiene unas estatuas muy lindas, muy bellas, pero tiene unos canteros con unas flores preciosas. Es impresionante el detalle y el cuidado. Y otra cosa que tiene muy especial es el cuidador de las flores que hay en ese, en ese lugar. Siempre yo me detenía a mirar los canteros hasta que un día veo que había un hombre, un afroamericano, de más o menos unos 70 años, pelo medio entrecano, las manos medias gruesas, así nudosas. Bien propias trabajos. de un jardinero. Bien propias de un jardinero. Y siempre usaba una, una boina bastante raida y la ropa siempre media como... estaba como siempre medio desarreglado, con la ropa como media sucia. Y siempre en silencio, él trabajando, trabajando, siempre que él lo veía trabajando. Pero era muy particular por el esmero que, que tenía en... Eh, ...trabajar con las plantas... ...era impresionante la tensión que tenía... ...por ejemplo podándolas... ...o limpiando la tierra de las malezas... ...o podándolas... ...pero siempre estaba trabajando... ...y cuando no estaba trabajando... ...cuando se, de repente se detenía a, a descansar... ...le cantaba a las flores... ...era... <risa> ...nunca había alguien que le cante a las sí, plantas... Era, era muy ...sí sabía que le hablaban pero que le canten... O sea, ...se sentaba al lado... ...tomaba una armónica y esbozaba algunas notas y se le ponía a cantar un blues, por ejemplo, imagino, buena onda. Sí, era algo sorprendente. Lo más gracioso era que, yo sé que iba a sonar una locura, pero parecía que las flores se ponían contentas, felices. Uh -huh. Se creaba un lindo clima ahí en ese lugar. Sí, era, era muy especial porque de repente eh, en esos momentos uno sentía como que el aroma de las flores era más nítido, más, uh -huh. más fuerte, o que los colores eran más brillantes. Era algo muy especial, es más. Me, me pareció tan linda la situación que ya al final era el momento que más deseaba del día era que quería que se pasara rápido los museos que quería que almorzar rápido e ir a la plaza a, a escuchar al jardinero a escuchar al jardinero y a verlo trabajar porque sinceramente era muy especial ver cómo trabajaba la, la tierra y el detalle y el cuidado que ponía en cada hecho entonces bueno un día voy, estaba ahí con mi cafecito esperando a ver si, si frenaba de trabajar este hombre y se ponía a cantar y efectivamente se detuvo y toma su armónica y empieza a, a esbozar unas notas y a cantar y se sacó la gorra y la dejó apoyada al lado de él entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad y le voy a dejar unas, unas monedas como signo de gratitud claro, digo. de tantas veces que había sido escuchada claro, siempre estaba ahí, siempre prestándole atención la gente es como que no le da ni la más mínima atención pero a mí me gustó, entonces fui y le dejo unas monedas y me voy al, al, al costado para no interrumpirlo más termina de cantar y... Lo que más me sorprendió se levanta, toma las monedas y yo quería digo, bueno, ahora se pone de vuelta a trabajar. Y se me acerca y me extiende la mano. Yo le extiendo la mano y me sonríe y me dice, no es necesario nada, no necesito nada. Me amo todo, me lo da. Me da sí, pero, todo pero lo que paso? necesito. ¿Te, te, ¿Qué, te devolvió las monedas? Me devolvió las monedas yo me las quedé en la mano. ¿Qué te dijo para que...? Me, me dijo... No necesito nada... O sea, con una sonrisa me dice... No necesito nada... Mi amo me da todo lo que necesito... Yo me quedé como helado... Digo, mi amo... Pero bueno... Como ustedes saben... El horario me apremiaba... Tenía que ir a hacer la, la próxima entrevista... Entonces, bueno... Me guardé las monedas... Y me fui rápido... A hacer el trabajo del día... Y seguí yendo... Siempre, siempre lo escuchaba... Y siempre lo veía como trabajaba en las plantas... Y si, siempre se daba... Se ocasionaba esto especial... Hasta que un día lluvia, terrible, yo, hombre de costumbres voy igual a la plaza a tomarme mi café antes de, de ir a hacer las entrevistas y a visitar unos bares, y estaba el jardinero. Una vez más trabajando sin ninguna protección, sin nada, abajo de la lluvia. ¿Trabajando bajo la lluvia? Abajo de la lluvia. ¿Sin esos impermeables que usan? No, nada. completamente empapado. Entonces yo que estaba con mi paraguas, digo, no, pues, yo total un paraguas lo compro acá nomás. Uh -huh. Y voy... Y le, se lo ofrezco al paraguas. Y me sonríe de vuelta con una sonrisa, unos, unos dientes blancos muy amplios, así muy amoroso el hombre. Y me dice, no, no necesito nada. Mi amo todo me da. Me da todo lo que yo necesito. <ríe> Mi amo, pero que, como si fuera un, un esclavo, ¿no? Es que la respuesta... ¿Qué terminología? Claro, la respuesta era muy particular. Yo, siempre me quedaba como, pero me daba... Era como que no, me no tenía la familiaridad con la persona. Hasta vergüenza para claro. preguntarle cómo amo. Claro, exactamente. Si no tenemos dueño, ¿no es cierto? Claro, yo me quedaba con esa pregunta siempre en la punta de la lengua. Entonces, bueno, me dio vergüenza y, bueno, me fui hasta que el último día no podía aguantar más, tenía ganas de hablar con esta persona. Entonces, voy y eh, digo, le voy a invitar a un café. Te invito a un café, entonces le doy la excusa como para podernos poner a hablar y... Eh, ...lo conozco, veo cómo es un hombre y demás... ...entonces me le acerco con un café... ...y me mira, me sonríe una vez más... ...y me dice... ...no necesito nada... <risa> ...me amo, me da todo lo que necesito... ...entonces ahí sí no pude contener... ...más la intriga... Sí, ...aparte la pregunta y la frase me habían estado Se dando vueltas... ...intencionalmente, ¿no? Parecía. Sí, ...aparte la frase me había quedado dando vueltas... ...todo el tiempo, o sea uh -huh. de repente me descubrí... ...haciendo una, una entrevista y pensando en la frase... ...del hombre, del jardinero... Entonces, ¿Y qué dijo? ...entonces le digo... Pero, ¿cómo que tu amo te da todo? ¿Cómo es eso que tenés un amo? A ver, ¿alguien que te da trabajo? Le pregunto. Y me dice, sí, sí, me amo. Soy un esclavo. ¿Cómo que era un esclavo? Si está prohibido. Hay, hay leyes que prohíben la esclavitud. Es lo, lo mismo que le, le, le dije. ¿Pero cómo que sos un esclavo? Le digo... Eh, Todos somos todos libres en la sociedad de hoy por ahí. Aparte estábamos en Estados Unidos, que supuestamente es un lugar de, de la libertad. Le digo, es imposible. O sea, la, exactamente, hay leyes que previenen la esclavitud. Le digo, no podía comprender. me digo, ¿cómo es posible que seas un esclavo? Y me, él me contesta que en realidad somos todos esclavos de algo o de alguien. Y que él había hecho uso de su libertad para elegir de qué era esclavo. Entonces yo le dije, pero si... Sos esclavo, no sos libre. Es imposible. Claro, no, no son tienes... dos ideas totalmente opuestas. No, totalmente opuestas y él, como siempre, se limitó a sonreírme y me dijo: Yo soy esclavo del amor. Y tomó su armónica, se dio media vuelta y se fue cantando. tren volviendo al aeropuerto de, de Tailandia tuve un sueño soñé con una jaula dorada era una jaula hermosa brillante de barrotes muy finos me llamó la atención que no había puerta en esa jaula adentro había un pájaro al principio el pájaro se sentía muy cómodo le gustaba explorar los rincones más lejanos de la jaula Le gustaba el color y le gustaba el esplendor de la jaula. Pasó el tiempo, mucho tiempo, tal vez miles de años, y el pájaro comenzó a desear su libertad. Un día comenzó a balanzarse sobre los barrotes, una y otra vez. Su plumaje empezó a romperse. Pidió a gritos ser liberado. Un día escuchó una voz que decía, No puedo destruir la jaula y darte tu libertad. ¿Por qué? Preguntó el pájaro. Porque destruiría muchas cosas con ello, respondió la voz. Entonces el pájaro se volvió mujer. Era yo. De nuevo la voz se hizo escuchar. Los bosques, donde algún día caminarás, los destruiría. La casa donde habitas, la destruiría. Amigos que encontrarás, los destruiría. Todo aquello con quien tienes conexiones, lo destruiría. Yo no quiero destruir nada. Tan solo quiero salir de aquí, salir de esta jaula. Ámame, dijo la voz. No te veo, ¿cómo puedo amarte? Ámame, y tu amor traerá mi imagen a tu corazón. No sé cómo eres, Le dije cada vez más desesperada. Volvió a hablar. Ámame y cuando tu amor alcance el auge, yo me manifestaré y me verás como soy. Y mi libertad la alcanzarás. Bueno, por hoy nos despedimos, eh, los esperamos el próximo martes a las 5 con un nuevo programa de La Manada y La Manada se despide dejándolos con música y poesía. Movimiento el Movimiento nos impulsa todo el tiempo ¿Llegamos a algún lugar?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 My hands can't feel to grip, my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering El barco partió, las velas desplegadas, adornado de banderas y cubierto de flores. Los festejos eran continuos, las canciones alegres, mientras se expandía el amor. Mucho más tarde el barco encalló y las olas lo rompieron en mil pedazos. Los náufragos construyeron ciudades, perdieron su libertad y del amor se olvidaron. En las ciudades hay charlatanes. Vendiendo pociones mágicas para poder regresar. Son fórmulas que venden por unas pocas monedas salpicadas de paz y libertad. La libertad está envuelta en sueños de conquistas y expansión de los horizontes. El amor sabe que el amanecer llegará pronto. Es un pájaro que canta en la dulce noche. Somos libres en apariencia. Corremos de aquí para allá tomando mucha decisión qué importa si en las calles de la ciudad todos caminan envueltos en telas de siete colores, mantén tus ojos abiertos, un día encontrarás a un caminante pintado con los colores del amor. Una vez más la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. La manada.